Hola Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted todo tranquilo? Sí, por lo menos tranquilo, trabajando, malvindizando, tratando de hacer cosas en este momento. Bueno, muy bien. Estamos en una reunión municipal que la corté un poquito para atenderlo porque ya no podía decirles que no tanto porque me están llamando y bueno está Así que bueno. le, le dedico un ratito, por favor, bueno. y perdón por el, por el tiempo. No, sí. está bien, no hay problema. Eh, Rolando, nada, queríamos consultarlo porque bueno eh, hay un grupo de personas eh, que está reclamando, un grupo de concriptos eh, del año 82, que quieren ser reconocidos como veteranos eh, de Malvinas. Eh, ustedes han salido a responder eh, un poquito porque bueno han quedado ahí en el medio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puede decir, Rolando, de este reclamo? Eh, yo creo que es un reclamo que no corresponde, porque ellos eh, no son veteranos de guerra. No no estuvieron en ningún combate. Ellos no estuvieron ni siquiera en el centro de operaciones. Así que no mal se puede llamar veterano de guerra o reclamar ser veterano de guerra o, o es combatiente cuando no lo sos y ese es nuestro eh, es nuestra cosa que ellos hayan sido movilizados de una unidad a otra como fueron miles y miles de movilizados sí está bien pero no en ningún momento estuvieron en, en, en zona de, de conflicto zona de guerra como estuvimos nosotros porque eso es faltarle reclamar eso es faltarle el respeto a nuestros héroes a nuestros 632 que quedaron Uh -huh. eh es querer no sé, tomar algo que no lo son, ser alguien que no son, y bueno ese reclamo nosotros estamos en contra si el gobierno o los estado lo quieren reconocer como algo como soldados que fueron movilizados, que estuvieron eso es problema del estado no es problema nuestro si es problema nuestro que se los reconozca como veteranos de guerra Claro. Ese es todo nuestra oposición a eso, que no puede ser reconocido como veterano de guerra ni como excombatiente porque no lo son. Eh, eh, me, yo no puedo eh, decir que soy doctor porque trabaja en el hospital. A eso es una es una frase media media trillada. Porque yo trabajar en el hospital no puedes decir que soy doctor eh. cuando no lo soy, porque eh. para ser doctor hay que estudiar y para ser excombatiente hay que haber estado en la guerra. O sea que en eh, Rolando en eh, la palabra veterano de guerra y es combatiente eh, es aquella persona que participó de un conflicto estuvo eh, en un enfrentamiento Exacto ¿no? exacto, eh, exacto. Sí. Los que estuvimos en conflicto en el conflicto ah. somos veteranos de guerra o bien reconocidos como héroes de Malvinas pero no pueden ser héroees cuando no estuvieron no pueden ser el combatiente cuando no estuvieron en una guerra. No ah. puede ser veteranos de guerra cuando no han estado en ninguna guerra. Ah. Eh, eh, ellos se movilizaron, ¿los lo, lo movilizó? Eh, eh, eh, eh, eh, era de, como movilizaron, póngale, de, de Mendoza a, a Santa Cruz, por la cordillera, movilizaron a soldados. Ah. y Pero los movilizaron hombre, estratégicamente para otra cosa, no ah. para ir al conflicto. A ellos póngale, lo pongo que el Los movilizaron de, de Puerto de Grano a Comodoro Rivadavia. Es un traslado como cualquier otro dentro de las Fuerzas Armadas. y estuvieron no, es, sí. no, no estuvieron en ningún momento en conflicto con nadie. ¿Y Porque es... acá en el, acá en el continente no hubo ninguna guerra, no hubo ningún ataque, no hubo nada. El, el conflicto no... estuvo dentro de las 200 millas marinas de, de la isla Malvinas nada más eh, Rolando, ¿ustedes eh, han podido hablar con ellos? ¿se han acercado en algún momento? porque reclamo... nosotros sí. nosotros hemos hablado con ellos mm. y nosotros estamos en contra de, del nombre que se dan ellos eh, que se dan ellos ah. que, que ellos son veteranos de guerra, pampeanos por Malvinas, mm. no ellos no son veteranos de guerra Son pampeanos, son ex-soldados, que se pongan cualquier nombre, menos veterano de guerra o ex-combatientes de Malvinas. Ellos son pampeanos, ni un problema. no Son son soldados, o que se pueden poner movilizado movilizados, soldados movilizados, año 1982, que se pongan, ni sea y que los reconozca quien quiera y queda darle el mote de algo, pero no tiene no tiene sentido el nombre que se ponen cuando no son no son veteranos de guerra. Eh, le decía, eh, Rolando, eh, desde hace un tiempo vienen reclamando. En algún momento ustedes pudieron hablar con ellos? Sí, hemos hablado ¿Sí? y justamente ah. les hemos dicho eso, que ah. ellos se cambien el nombre que tienen el, mm. en la parte jurídica y, y nosotros no decimos nada, pero que no se vistan como combatientes que no se vistan que no no hagan el papel de, de disfrazado. Ah, sí. ni, ni que tomen eh nombres que no les corresponde. Claro, si sí, por ahí ellos están buscando un reconocimiento con, con, con alguna medalla, con algo, con, con... dicen que Mira, no... cuando, sí. ¿Sabe qué cosa? Cuando uno entra a la casa por la ventana, lo primero que hace es sentarse en el sillón y después pedir café. Eh, no sé si me entienden si sí, sí, sí, ellos sí. quieren el reconocimiento y ahora que tener eso van a pedir una pensión van a pedir las cosas que eh, que a nosotros lo que haga el estado con la plata de todos, es problema de ellos uh -huh. es problema del estado También. el problema nuestro la oposición nuestra es al nombre que, uh -huh. que tienen ellos nada más uh -huh. eso eso es como como estamos nosotros y, y nuestra oposición uh -huh. el nombre que tienen Rolando, ustedes como veteranos de guerra eh, de Malvinas reciben una pensión del Estado. Sí, ah. sí recibimos una pensión del Estado mm. nacional y del Estado provincial. Bien, bien, bien. Y eso costó, eh, fue una lucha eh, también. Sí, nosotros costó, nos costó mucho, nos costó mucho ser eh, salir de, de ese ese para acceder a ese reconocimiento. Ah. Nosotros a partir del año 90 en adelante recién fuimos realmente empezado a ser reconocido pero del 82 te puedo asegurar que hasta lo, hasta el año 90 no la pasamos bien fuimos ocultados fuimos un, es un tema para tratarlo con mucho tiempo y yo te puedo decir todas las que hemos pasado hasta llegar a ser reconocido hoy estamos bien Uh -huh. eh, rollando no, sí eh, y no y, puede ser injusto en eso no está bien eh, eh, rolando y estas charlas de, de que para contar esto que, que ustedes atravesaron las eh, las han empezado a dar de vuelta ahora que se... hace, hace mucho que damos charlas bueno sí, en sí. este tiempo de pandemia claro. hemos fredado como sí. por la lógica sí. pero siempre siempre estamos a, estamos a disposición de la sociedad para contar nuestras experiencias para contar nuestras vivencias uh -huh. eh, siempre estamos a disposición Claro, sí, yo le he consultado por el tema de la pandemia. Eh, que, claro, bueno. y como estaríamos a disposición de ustedes, de no sé, de una entrevista quizás un poquito más larga sí. por los tiempos, no hay problema. En el caso mío me pueden llamar el día que sea y que quieran saber más cosas. Bueno. A lo mejor no tanto de este, que la verdad da, da lástima y bronca que tengamos que salir a aclarar algo que que tendría que estar súper claro. Bien. Bien, Rolando, eh, eh, eh, no le saco más tiempo. Eh, Por favor. El compromiso es eh, para charlar de, de Malvinas, eh, sobre Ajá. todo. Cuando, eh, exacto. Bien. Cuando ustedes quieran, llámenme bueno. y bueno y charlamos. Bueno, eh, gracias, Rolando, que tenga buen día. Buen día y que eh. sean bien. Hasta bien.